tal? Buen día, Pablo, Juan Pablo, ¿cómo están? Buen día. Eh, Fernando, ¿están en medio de una campaña de documentación en diferentes localidades de la provincia? ¿Estuvieron acá en Toay? Eh, exactamente. Eh, siempre estamos en movimiento con lo que con lo que es campaña documentaria, mm. con nuestro equipo móvil, y el último fin de semana participamos de la Feria de Artesanos de la localidad de Toay, invitados por bueno, por el, el municipio local, La verdad que muy contentos porque se le dio difusión, llegamos y tuvimos un hermoso marco, un hermoso día, y realizamos más de 100 trámites documentarios en poco más de 3 horas, así que muy, muy contentos que, que se pueda aprovechar el servicio cada vez que salimos. Mm. Eh, eh, eh, ¿Qué eh, clase de trámites, por ejemplo? ¿DNI únicamente o otra cuestión también ahí No, no, trabajamos, nosotros siempre vamos con los móviles de DNI, con las... La, Eh, valijas digitales que le llamamos, y tomamos todo lo que es trámite documentario. Ya sea DNI, también podemos tomar pasaportes, pero lo que es DNI, mayormente lo que realizamos son actualizaciones de niños, niñas, la actualización de 5 a 8 años y la de 14, generalmente se presentan las familias para esos trámites, y también cambios de domicilio o aquellas personas que lo hayan extraviado o ya esté vencido el documento, eh, todos esos trámites los podemos realizar como si estuviéramos en una oficina, de la misma manera. Por lo tanto, el servicio es amplio y siempre estamos alguno del el director o, o algún otro funcionario de la dirección, por lo tanto, brindamos asesoramiento en otros tipos de, de consulta que nos realizan, por ejemplo, cambios de nombre, cambios de apellido, rectificaciones. Siempre estamos atentos a poder... Eh, dar una, un asesoramiento e indicar cómo proceder en, este, en estos tipos de trámites. ¿Y el, el DNI qué demora eh, o se entrega y nomás No, ah. lo que nosotros realizamos es la toma del trámite. Sí. En 8 o 10 minutos siempre decimos el trámite lo podemos tomar uh. eh, como si estuviéramos en la oficina. Toda uh. esa información que tomamos al momento del trámite de manera online viaja a Renaper, Y RENAPER en su fábrica emite la tarjeta y la manda a domicilio. es Están llegando en 15 20 días al domicilio de la persona. Al domicilio que se indica en el trámite llega el documento. Lo que nosotros hacemos es levantar el trámite, tomar los datos biométricos, tomar foto actualizada, huella actualizada, firma. Actualizamos todos los datos en el sistema y le va a llegar a domicilio a la persona en 15 20 días. ¿Esos eh, plazos son, eh, Fernando, para la mayoría de los trámites? ¿El pasaporte, por ejemplo, también es tan rápido? El pasaporte en este momento está funcionando en esos plazos también. Uh -huh. Hace uh -huh. un tiempo atrás tenía una demora importante, era por una cuestión de abastecimiento de chips, pero eso ya está solucionado, se hicieron gestiones a nivel RENAPER para, para hacerse de los chips, para tener el stock suficiente, y hoy los plazos de, de demora de un pasaporte son prácticamente los mismos que de un DNI. También hay una opción que nosotros siempre ofrecemos o, o está a disposición de todos, que son tanto DNI Express como de como Pasaporte Express. Eh, tienen un costo un poco más elevado y significa que ese ese trámite Express le va a llegar a domicilio en 72 horas eh, como máximo. Eh, el DNI común, que le llamamos, tiene un costo de 300 pesos. Un DNI Express tiene un costo de 1.500 pesos. La diferencia es esa que mm. el común va a tardar 15, 20 bien. días, y el express eh, va a llegar al mismo domicilio, pero en 72 horas. Mm. Eh, Fernando, quienes tienen que sí. renovar el, el DNI? Porque recién mencionabas que a los 4 años hay que renovarlo, y, y, y después cuándo. Nosotros, cuando la persona nace, se le hace el DNI que nosotros llamamos de 0 años, sí. ese DNI tiene una vigencia hasta los 5 hasta los cinco años, entre los 5 y los 8, debe renovarse. bien Todos los DNI tienen un plazo de vencimiento que está indicado en la tarjeta. Ah. Si lo observamos bien, va a haber un, un plazo de expiración que está indicado. Por lo tanto, ese DNI debe, en un primer momento se, se actualiza entre los 5 y los 8 años y después hay una segunda actualización a los 14 años. A partir de allí tiene una vigencia de 10 años. Ah. Por lo tanto, hay que estar atentos en, en, en la tarjeta que está el plazo de expiración Y acercándose ese plazo, corresponde que sea actualizado. Bien, o sea que cada 10 años hay que, tenemos que renovar. Lo debemos tener vencido. Sí. <risa> Por favor, verifiquen claro. en la tarjeta y van a encontrar el plazo de expiración. Bueno. Eh, pero eh, esas son las fechas que nosotros, o sobre las cuales más, hacemos las campañas, ¿no? que estén actualizados los documentos de los niños, las niñas, para trámites tanto de obra social, de educación, y cualquier otro trámite donde se les sea requerido. Además se actualizan los datos biométricos, o sea, actualizamos la foto, ya es más fácil identificarlo eh, para cualquier persona que necesite o seguridad, lo que sea, que, que necesite verificar la identidad, tiene la foto actualizada. Claro. Eh, Fernando, al, después de estar acá en Tuai, ¿tienen programado ya previsto dónde se van a movilizar? Sí, eh, estamos preparando ya la salida de ese fin de semana, vamos a estar el día viernes y sábado en Intendente Alvear, Bien. el día viernes vamos a participar del programa cerca del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, es un programa donde concurrimos las distintas direcciones que forman parte del Ministerio, Dirección de Registro de la Propiedad inmueble Dirección de Personas Jurídicas, Defensa del Consumidor y nosotros, y nos... Nos encontramos todos allí en Intendente Alvear. Nosotros vamos con nuestra propuesta de campaña documentaria y asesoramiento, así que vamos a estar el día viernes eh, en la mañana en la vieja usina de, de Intendente Alvear. Y el día sábado vamos a estar también en Alvear, ya pero con la convocatoria que hace la Expo Fan de la Dirección de Juventud de la Provincia, ah. este evento tan lindo que hace para los jóvenes. También nosotros allí llevamos nuestro móvil y ofrecemos el servicio para, para poder actualizar, para todo el que concurra a la feria pueda eh, acercarse, asesorarse y, si es necesario, realizar el trámite. bien perfecto. Fin de semana siguiente bien. vamos a estar en General Pico, también acompañando a la Dirección de Juventud en, en otro evento de, de la ExpoFan, y a renglón seguido también estamos en Pico nuevamente porque tenemos el Estado con vos bon. Lo que nosotros hacemos es organizar eventos propios o sea operativos propios donde vemos que donde hay una demanda pero también nos sumamos a eventos de otros organismos eh, y de otros municipios donde vemos que podemos eh, llegar y, y podemos realizar trámites documentarios. Bien. Eh, Fernando, la última que te hago. ¿Ustedes tienen DNI que, que no han sido entregados? digo por, eh, Decías que el correo lo manda a la casa, al domicilio que uno tiene eh, o, o avisa. Exacto. Eh, si no hay nadie y el correo bueno va dos o tres veces y no no encuentra a la persona, eh, ¿lo es... devuelve a ustedes o no? Sí, sí, ah. sí. Eh, el correo debe efectuar dos visitas mínimo, Si no encuentra a nadie, lo que va a hacer es devolverlo al lugar donde se tomó el trámite. Bien. Nosotros aquí en Santa Rosa tenemos el Hospital Lucio Molas, que tiene puesto digital, tenemos la dirección general aquí en Avenida San Martín, y hoy y también tenemos el registro civil en Caminito y Espineto, en su nueva sede. Uh -huh. El DNI que no se ha entregado a domicilio por cualquier motivo va a volver al lugar donde fue tomado el trámite. Lo mismo si fue en una localidad, el DNI no puede ser entregado, se devuelve al registro civil donde se tomó el trámite. Bien. Por lo tanto, aquellas personas que verifiquen que han tenido visitas y no, no les han podido entregar el DNI, pueden comunicarse o a esta dirección general, nosotros vamos a, a verificar dónde está el trámite directamente al registro civil donde realizó el trámite y, y allí seguramente va a estar para retirar. Perfecto. Eh, bien, Fernando, no sé si quedó algo, si no, gracias no eh, simplemente que estén atentos a nuestras redes nosotros vamos eh, informando a través de distintas gacetillas y, y, y presentaciones que hacemos en los lugares donde vamos a estar eh, concurriendo y no los esperamos en los operativos.